El tercer encuentro de jóvenes seccionales del MASA, El eslogan es Participar para transformar la realidad Hoy nos toca como sede Saladillo Pero nos acompañan también delegaciones De los distintos distritos de la séptima sección electoral Delegaciones que están encabezadas Por los distintos consejos Concejales y consejeros escolares, Y también esta mesa que está presidida Por el intendente de General San Martín Uno de los fundadores del Frente Renovador Gabriel Catopodis El intendente de Olavarría José Seberri, mi compañero y amigo Ramiro Gutiérrez, diputado provincial, vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, especialista en narcocriminalidad, justicia y seguridad, forma parte de los equipos técnicos de Sergio Massa, y Diego Molea, que es el rector de la Universidad de Loma de Zamora y contamos con la diputada Valeria Arata como invitada especial, una compañera y amiga de la localidad de Junín, que se ha acercado hasta Saladillo para acompañarnos. Queremos que los chicos, además de juntarse en esta jornada de capacitación, se lleven un mensaje claro, que podamos transmitir este ideario de futuro que nos, este, de los que nos nutre el Frente Renovador, de lo que se apoya Sergio Massa, y estamos abocados de llevar... ...en esta participación al resto de los jóvenes... ...pero también al resto de la ciudadanía... ...el mensaje de cara al futuro... ...porque creemos que la Argentina... ...en el año 2015 va a tener un cambio... ...un cambio que va a venir a partir de la política... ...para poder transformar la realidad... ...y poder tener el país que todos esperamos. Una apuesta fuerte que viene haciendo el, fuerte, el Frente Renovador... Con, ...con los jóvenes, ¿no? En, estos, en este tipo de encuentros que vienen trabajando. Bueno, el marco no es casualidad... ...hay un trabajo previo hecho que ha sido a lo largo de todo este año. Se han hecho encuentros no solamente de jóvenes, de mujeres, se han hecho plenarios, se han hecho distintos tipos de capacitaciones. Creo que somos el único espacio político que ha recorrido varias veces todos los distritos de la sección, trabajando mancomunadamente, trabajando con unidad, pero fundamentalmente con un programa. Nosotros tenemos claro un norte, el norte es ponerlo Sergio Massa en la presidencia y para eso hemos decidido militar. Y con cada uno de los concejales, todos los legisladores y que se que hemos ido a todas las localidades del interior de cada uno de nuestros pueblos hemos tenido trabajo con las instituciones, trabajo con los barrios con las distintas localidades y así hemos recorrido hasta el último rincón de la séptima sección electoral y creemos que eso el año que viene se va a transformar y se va a traducir en un rotundo triunfo electoral de nuestro espacio político en la séptima sección electoral Ramiro, vos venís a tocar un tema específico en la jornada ¿eh? Sí, claro, venimos a charlar sobre seguridad Los jóvenes saben mucho, forman parte de una realidad que nos toca vivir, donde en su grupo familiar, en su entorno, entre sus vecinos, hay víctimas de delito. Nosotros hemos entendido con masa que si no tenés seguridad no tenés nada podés tener una familia, podés tener un auto un trabajo, pero alguien decidió hacerte una entradera esta noche cuando vos estás ingresando a tu casa y ahí te diste cuenta de que tu vida, tus bienes tus familiares no valen nada sino que están puestos a disposición de un arma que tiene alguien que tomó la voluntad de robarte a la noche queremos cambiar eso, tenemos los instrumentos, hemos diseñado un nuevo código procesal penal en el cual se termina con la puerta giratoria, hemos tomado la decisión más a lo ha hecho que los delitos medios graves y gravísimos quienes cometen esos delitos estén presos desde el momento cero en una investigación penal. Hemos hecho cantidades de artículos anti impunidad para precavernos de aquellos malos funcionarios públicos que defraudan al Estado. En estos casos hemos previsto la suspensión directa del funcionario público, la inhibición general de bienes, hemos cortado sus privilegios, no declaran más por escrito. Antes había dos clases de ciudadanos. Vos, que podías ser citado por la justicia y tenías que enfrentar a un fiscal o a un juez si se te caían las medias, y el funcionario público que declaraba de la comodidad de su despacho a través de un escrito que le escribían sus asesores y que gozaba de impunidad. Massa es el único candidato que hoy cubre una banca en, el, en la Cámara de Diputados de la Nación que ha presentado un proyecto anticorrupción. Ha creado el delito de corrupción. Todos hablan de la corrupción, pero no existe como delito. Yo invito ...a los jóvenes estudiantes de Derecho, a los profesionales... ...o a cualquier persona común que busque en el Código Penal argentino... ...a ver si encuentra el delito de corrupción. Tenemos un viejo esquema de delitos contra la Administración Pública... ...el 90% es carcelable. Massa creó el delito de corrupción, corrupción sistémica... ...corrupción aparente para el caso como el de Joclender. Joclender se robó la mitad de la República Argentina... ...y cuando vas a buscar su participación en el Código Penal... ...él no era funcionario público. Entonces no había un reproche equivalente a lo que había hecho en apariencia de ser funcionario público. Bueno, Massa previó todas estas figuras con las máximas penas que prevé el derecho penal argentino, que es la, cadena, la condena a perpetuidad. Cuando hablamos de la puerta giratoria, eh, ¿la culpa es de los jueces, de los fiscales que investigan mal, de las leyes o hay culpas compartidas? Hay culpas compartidas, pero la, la, la parte legislativa tiene una gran culpa, porque no hace las leyes. Entonces nosotros asumimos esa porción de responsabilidad. La gente cuando venimos a jornadas como esta nos dicen: ¿por qué no cambian la ley? Bueno, nos animamos a cambiar la ley. Massa presentó el día martes de la semana pasada una ley que defiende a las víctimas. Hoy en la provincia de Buenos Aires y en la República Argentina la víctima no es parte. Tiene que mirar el proceso en la indefensión de su casa sin poder contar con un abogado defensor todos los derechos están puestos en el platillo de la balanza del imputado, el Estado le pone hasta tal con la silla que se va a sentar eso no puede ser así la víctima tiene que tener iguales derechos su declaración, el Estado se la debe ir a tomar a su casa la víctima está en shock, perdió un familiar su casa está dada vuelta en ese momento el Estado debe hacerse presente y decirle usted va a poder declarar aquí en su domicilio donde se encuentre y va a contar con un abogado que la defiende durante todo el proceso esto es lo que ha dicho Massa y lo transformó un código. Eh, Ramiro, hablando de ese tema es imposible no hablar de la policía y del sistema penitenciario por supuesto, nosotros somos de la idea sistémica, tocar una cosa es tocar una variable, acá hay que cambiar el sistema El sistema penitenciario, que es una variable de ese gran sistema, tiene que ser absolutamente reformado. Cuando la sociedad encuentra a un culpable, lo manda a una institución de rehabilitación. Hoy lo manda a un depósito. El servicio penitenciario es un depósito donde es una escuela de formación criminal y donde se violan todos los derechos humanos y además todos los derechos laborales de las personas que trabajan en el servicio penitenciario, que muchísimos de ellos, para llegar a su destino, los vemos haciendo dedo en las rutas. ese es las condiciones laborales que Scioli dice garantizarle, por ejemplo, a quienes son prestadores de un servicio esencial, que es rehabilitar a quien ha cometido un delito. No se los rehabilita, y como siempre digo, la cárcel tiene dos puertas, la de entrada, pero un día hay una fecha de vencimiento hasta la de salida, y si no hiciste nada en el medio, el hombre que entró por una puerta un día va a salir por la otra peor que antes. Además, perdió a su familia en el tránsito, no tiene trabajo, y tiene que salir rápidamente a ganarse el sustento de la vía ilegal que lo había hecho antes la policía hay que hacer una reforma estructural porque la policía hay que construirla hace 20 años que se viene deconstruyendo la policía está en una lógica de autocontrol hemos hecho hombres de dos morales mueren en un enfrentamiento para salvar tu vida y otros mueren porque están cometiendo un delito Entonces, no puede ser. Nosotros vamos a volver a conducir la policía a la provincia de Buenos Aires, a darles derechos laborales, a pensar esto. Si uno a las 3 de la mañana siente un ruido en el fondo de la casa, ¿qué hace? Llama a la policía. Uno no puede vivir con el prejuicio de que no debe vivir con policías o que hay que dar de baja a todos los policías. No, señor. Hay que reconstruir a la policía. Y yo cuando a las 3 de la mañana siento un ruido, quiero que venga la mejor policía que el Estado me puede brindar. Pero para eso hay que reconstruirla, hay que meterse con la policía y hay que respetar todos sus derechos laborales para que puedan prestar un servicio esencial que es el más riesgoso que el Estado brinda para garantizar nuestros bienes y nuestra vida.